Orain Euskal Herria, Arracha León de Nari, Uruguay Tic, Gloria Eta, Victoria Gara. Buenas tardes a todos desde Uruguay, somos Gloria y Victoria. Antes que nada vamos a recordar el número de correo de voz 575-039 y el correo electrónico orain, orain Euskal Herria arroba gmail punto com o r a i n e s k a l h e w r i a arroba gmail punto com. Sabes que el otro día estábamos hablando que a todo el mundo se le complica con el online. Online está escrito en uno de los pelotines que salió del 24 de agosto, ¿no? Sí. Es lo mismo más eucaliría. Sí, o sea, que tiene pelotín. O R I N H E. Y N. Online eucaliría. Eh bien comenzamos Lito. Bueno, antes que nada yo voy a dar un par de saludos. Primero saludar a la gente de la radio comunitaria Alternativa FM de Nuevo París. Y en segundo lugar saludar la segunda transmisión de Canal 2 desde Lezica que empezó hoy a las 10 de la mañana. Sigue hasta las 4 de la tarde y después hay una gran peña gran. Para el que quiera ir, es en Avenida Lezica, casi llegando a la aviación, se van a dar cuenta, no tengo el número de puerta, pero bueno, se van a dar cuenta. Así que estaría bueno, y que pueda verlo, también. Ah, y si no, después nos pasarán fotos, como la otra vez, ¿no? Sí, claro, Dale. pero es una actividad muy linda. Sí, un verdad. saludo entonces para la televisión comunitaria, ¿no? Sí, que se viene con Qué todo. Qué buena iniciativa. Bien, yo que quería pasarle un mensaje también para Antonio, que llamó a la radio pidiendo que nos comunicáramos con él y dejó su teléfono. Pero evidentemente hay un error en el número que, que tenemos porque estuve llamando y no, no me comunicaban con Antonio, o sea que no era ese el número. Así que Antonio, si estás escuchando, te pedimos que nuevamente te comuniques con nosotros, o sea con la radio, y nos dejes tu teléfono que te llamamos a la brevedad. Muy bien. En el programa de hoy vamos a hablar, como es habitual, de la marcha, o contramarcha, o no marcha, del proceso en Euskal Herria. De la situación de los presos políticos y también vamos a escuchar una canción. Bien, eh, antes de comenzar queremos rendirle homenaje a una gran mujer que falleció el sábado pasado en Euskal Herria, Eva Forrest eh, Ya hemos dedicado eh, programas anteriores, ¿no? El primero sí. se lo dedicamos a, a Norma Morroni, luego se lo dedicamos a, a la mamá de, de Juan Jú Rutiá Y, y bueno, ahora Ayo. Eva Forrest Entonces, adelante Vamos a empezar hablando de Eva y compartiendo con todos ustedes algunas de las múltiples cartas y artículos que se han ido publicando y escribiendo a lo largo de la semana en su honor, en muchos sitios, pero sobre todo en Euskal Herria. El pasado sábado 19 de mayo murió en Euskal Herria la escritora y editora Eva forest nacida en Barcelona en 1928. En los años 50, Eva conoció al dramaturgo Alfonso Sastre, con el que contrajo matrimonio y compartió una vida orientada por el compromiso ético-político, el activismo y la producción cultural. Las cenizas de la escritora Eva Forrest serán eva aventadas hoy en la bahía de Chingudi. Hoy en el puerto Caneta de Endaia, acogerá el homenaje a la escritora y editora de Irú, fallecida el día 19. Sus allegados llaman a acudir al acto de despedida en el que se aventarán las cenizas en la bahía de Chingudi. Los familiares y amigos de Eva Forest han difundido, mediante un comunicado, la invitación al acto de despedida de la escritora y editora, que se celebra este sábado en Endaya. El homenaje tendrá lugar a las 11.30 en el antiguo puerto de Caneta de la localidad Laboratana. Los restos de la fundadora de la editorial Ingeniería Iru fueron incinerados el pasado domingo y las cenizas serán esparcidas en el acto de hoy en el mar, entre Onda Arriba y Endaia, en la bahía de Chingudi, muy cerca del lugar en el que ella residió los últimos años de su vida. Sí, ella, Eva Fores, falleció el sábado pasado en un hospital de Honostierra, donde fue ingresada tras el repentino agravamiento del proceso canceroso que sufría. Su muerte ha suscitado un sinfín de reacciones de dolor llegadas de muchas partes del mundo. Una mujer solidaria y luchadora. Había viajado en numerosas ocasiones a Cuba, Palestina y otros lugares del planeta en donde pensó que merecía la pena apoyar sus causas. La escritora, esposa del dramaturgo Alfonso Sastre, madre de tres hijos y barcelonesa de nacimiento, lleva 30 años afincada en Euskalarría, a donde decidió trasladarse después de salir de prisión. Además de escribir varias obras, entre ellas la conocida Operación Ogro, sobre el atentado contra Carrero Blanco, fundó la editorial IRU que dedicó especial atención a los textos teatrales, así como a difundir en castellano la literatura escrita por los autores esc escaldunes. Integrantes también de la plataforma TAT, Comité contra la Tortura, investigó y recabó testimonios en torno a la tortura y sus efectos, que recogió en varias publicaciones. Por medio de un comunicado, Azcatasuna mostró ayer su adhesión al homenaje a la escritora, Eh, definiéndola como una pieza importante en la lucha por la libertad de Euskal Herria, cuyo legado ha quedado entre nosotros, resaltó Azcatasuna. El organismo hizo un llamamiento a la población a acudir al acto en recuerdo de esta revolucionaria cuyo trabajo sobre la tortura han sido una referencia para nosotros. Eva Forrest, símbolo de compromiso intelectual e internacionalista. Si algo ha caracterizado la vida de Eva Forrest, si algo le ha convertido en símbolo para todos y todas, tanto dentro como fuera de UCLA. Ha sido sin duda alguna su eterna e infatigable lucha en defensa de los oprimidos, oprimidas y en contra de los explotadores. Perseguida, torturada, encarcelada, exiliada, Marginada de todos los circuitos oficiales, Eva Forrest ha demostrado con su vida y en la práctica... ...cuál debe ser el trabajo de una intelectual ante un mundo cada día más violento, más injusto, más desequilibrado. La palabra. La palabra en forma oral o escrita. Ha sido el instrumento principal de lucha de Eva Forrest. Su palabra, así como la palabra de todos y todas, aquellos condenados al silencio. La palabra, ese medio subversivo, atacado sistemáticamente en todo el mundo por el poder... Charlas, conferencias, artículos, libros, escritos, los suyos y los de los en enmudecidos, constituyen el legado de la larga batalla de Bafores. Un legado y una lección que nunca olvidaremos. No queremos terminar esta nota sin dirigirnos antes a su familia, dicen, eh, y especialmente a su compañero Alfonso Sastre, unidos ambos en el amor y en la lucha. Habéis perdido uno de los pilares fundamentales de vuestra gran familia, seguro, pero queremos manifestaros que Eva Fores seguirá estando entre nosotros y nosotras, porque será una referencia permanente para todas las personas, que aquí, en Euskal Herria, y fuera de aquí, en el mundo, seguimos luchando por otro mundo, hasta la victoria siempre, decían estos los compañeros de Azcapena. Iñaki Engaña, historiador y editor, le dice de Eva... Cuando tenemos a alguien tan notable a nuestro alrededor, cuando sabemos que jamás nos defraudarán, la cotidianeidad nos va convirtiendo en una familia, una gran y bien avenida familia. Eva llevó a la República de Vida Soa desde el compromiso, desde la humildad y el anonimato. Era en tiempos de mucha letra y poca actividad. Eva apostó por la actividad. Y cuando la actividad le fue negada con la cárcel, cuando luego se convirtió en acomodo para otros, Eva apostó por las letras. Nos legó en la clandestinidad el referente de toda una generación, el porqué de la ejecución del ogro, el, de, el delfín del tirano, el símbolo de los años más oscuros del siglo XX. Siguió recogiendo testimonios, abriendo una brecha en la desvergüenza, denunciando la tortura y concluyó con su gran proyecto editorial Iru, editando, corrigiendo, traduciendo, metiendo los libros en sobres e incluso vendiéndolos. Sí, porque el modelo de Eva era un modelo político. Probablemente alguien no lo entiende y quizás debiera decir pre-político, dadas las sensaciones peyorativas que emanan de semejante afirmación, dice Iñaki Gaña. Me refiero a un modelo integral, donde no existen esas escaleras y esos pedestales que tanto daño hacen a la izquierda. La recuerdo en las ferias, en su casa haciendo paquetes, exultante por haber publicado en castellano a un Nobel de Literatura cuando el resto lo había desdeñado por rojo. La recuerdo discutiendo como buen militante, renegando, apoyando, con criterio. Era Eva, la teníamos en casa, y nosotros también le debíamos admiración. Y si la eternidad existiera, deberíamos añadir que esa admiración será eterna. Dacio, Erquiza, Eñaki o Shea, escriben también en el diario Gara. Gora Eva Fores, mucho se ha escrito sobre tu figura, Eva, pero quisiéramos rendirte ese homenaje que tanto mereces. En vida nos hubiera gustado expresarte nuestro reconocimiento ya desde cuando te conocimos, poco después de aquel primero de junio de 1977, cuando saliste de Yeserías y viniste en directo ...a Euskal Herria, para denunciar en un inolvidable mitín en Getcho... ...ante los de E que te habían invitado. La enorme traición a la clase obrera que se estaba gestionando... ...en la transición post -franquista. Pero como decía ese militante a quien tanto admiraste, Argala... ...los homenajes hay que hacerlos a quien ha cumplido hasta el final... ...con su compromiso revolucionario... Por eso hoy te ofrecemos nuestra admiración Escarricasco, Eva Escarricasco por tu rebeldía revolucionaria Tu exquisita sensibilidad para con quienes luchan contra la injusticia y la opresión Te llevó a descubrir Euskal Herria El feminismo, Cuba Los desheredados de la tierra Los franquistas no perdonaron tu rebeldía Y te torturaron salvajemente Te dolió ser tratada como alimaña Pero no consiguieron doblegar tus convencimientos Escarricasco, Eva por tu dignidad y honestidad, en la llamada transición. Muchos excompañeros quedaron escandalados con el franquismo reformado, pero tus convicciones eran profundas y tu dignidad indestructible. Sabías que los nuevos tiempos podían ofrecerte puestos de gran relevancia social, pero tú escogiste el camino de Euskal Herria. La mayoría de los llamados intelectuales optaron por acompañar Acompadarse a los tiempos Hacer dejación de sus principios y servir a los nuevos señores Tu dignidad y honestidad te llevaba a ser la de siempre Crítica con las nuevas formas de explotación capitalista E irreductible ante cualquier sumisión ras rastrera al sistema Es que ricasco por tu compromiso que, como decía el Che Te ha llevado a sentir como propia toda injusticia que se cometiese en el mundo ...esa lacra... ...que sigue siendo la tortura... ...las agresiones sexistas... ...el derecho a la autodeterminación de Euskal Herria... ...la agresión imperial a Irak... ...Cuba o Venezuela... ...miles de temas de actualidad han sido objeto de tus denuncias... ...los temas más variados... ...han sido objeto de tus análisis y reflexión... ...tu independencia para con las migajas del sistema... ...te ha convertido en un referente intelectual... ...tu corazón solidario te ha llevado a acudir... ...a todas las llamadas de las causas populares... ...y tu editorial... La voz y la conciencia de todos los rebeldes de la tierra. Nos dejas una inmensa herencia, Eva Maitea, Eva querida. Un gran abrazo al inseparable Alfonso. La pérdida es irreparable, pero te necesitamos. Ánimo et ahorrerá. Hasta la Euskal Herria libre y solidaria, compañera. Bien, este pretendía ser un pequeño homenaje no a la figura de Eva Fuerz, una mujer nacida en Cataluña, pero que hizo propia la causa de, de Euskal Herria. Ahora vamos... Eh, hablar un poco de la situación de de Euskalarría porque mañana ya son las elecciones y como introducción, momento, ¿no? Vamos a escuchar un resumen de, de la situación eh, que se está que, que ha pasado en estos días así de manos de, de la voz de Martín Garitano, un periodista que ya votaste y lo Sí, ya mandamos el votito. <risa> eh, Ismael, a ver si podemos escuchar a Martín Garitano. Y hemos llegado ya al final de esta campaña electoral, una campaña electoral en la que hemos visto cosas insólitas, cosas que no suceden en países con los que la democracia española, es esa democracia de cartón, quisiera homologarse. Hemos asistido a la ilegalización de candidaturas municipales avaladas por 84.000 ciudadanos. Hemos visto cómo quienes se pronunciaban en contra de esas ilegalizaciones se beneficiaban de las mismas, ponían su policía al servicio del apartheid y en definitiva trataban sin ninguna consideración ...a quienes protestaban legítimamente, democráticamente, pacíficamente... ...por lo que es un dislate democrático de gran envergadura... ...les han llegado a llamar garrapatas... ...hemos visto a un partido socialista absolutamente atemorizado... ...incapaz de reconocer lo que es verdad, la realidad... ...capaz de negar la evidencia, lo que todos sabemos que ha sucedido... ...y lo ha hecho por un temor que bien pudiera parecer pánico... ...a un partido popular cada vez más descarnadamente franquista... ...tal ha sido el temor del partido socialista que ha llegado... A negarse a admitir como buena una oferta también insólita de esa extraña sopa de letras en la que ha terminado por convertirse nafarroa a Bay y es que el combinado de exmaoístas democristianos y socialdemócratas llegó a ofrecer la presidencia de nafarroa al candidato del partido que consagró la partición territorial de eus buscarría Hemos visto muchas más cosas. Hemos visto el trato absolutamente denigrante de los medios de comunicación social públicos vascos a un partido legal como Acción Nacionalista Vasca. Hemos asistido a la destrucción masiva de papeletas electorales. En fin, todo esto y mucho más. Ahora solo quedan unas horas para que, abiertas las urnas, a alguien se le corte la digestión de este banquete parademocrático. En fin, que les aproveche. Unas cuantas indigestiones creo que va a haber luego este fin de semana, ¿eh? <risa> Bueno, Héctor, eh saludo el programa y larga vida del pueblo vasco. Gracias igualmente. Héctor. Larga vida Bueno, la semana empezó con unos titulares, Glorita, que te los cuento. El PSOE y Batasuna pusieron fecha al acuerdo resolutivo. La próxima semana se cumplirá un año desde que los interlocutores del PSOE y la izquierda berçale celebraron una reunión crucial y que habría perspectivas de dar un salto definitivo hacia la negación política para la resolución del conflicto. Negociación. Que Negociación. Negociación, pero... Se <risa> ve <Sí. risa> sí, que estoy, estamos ahí. sí. En ella, el PSOE aceptó iniciar la fase de conversación oficiales con Batasuna, superando la política de exclusión. Tratar de incorporar al pcn a este proceso de negociación y cerrar un acuerdo político resolutivo antes del 31 de julio, que daría paso a la mesa de partidos en octubre. Ha pasado casi un año sin llegar siquiera al primer punto. Sí, por eso la negociación, vos decía la negación. La sí, negociación la nego nega sí, negada. negada. Bien, fue el subconsciente. También diputados europeos critican la ilegalización y abogan por la resolución del conflicto. Eh, 17 eurodiputados han suscrito una resolución en la que denuncian la ilegalización de listas electorales y aseguran que esta decisión dificulta la solución democrática del conflicto que padece Euskal Herria. Los firmantes exigen además al gobierno español el cese de este tipo de medidas y animan a actores internacionales a impulsar la solución política. La resolución recuerda que, tras la prohibición de registrar Aversal Socialista Batasuna, más de 82.000 ciudadanos vascos propiciaron con sus rúbricas la creación de 225 agrupaciones electorales para concurrir a los comicios y que la justicia española vetó todas esas listas tras la petición de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía. A este hecho, los eurodiputados añaden las 133 listas electorales presentadas por Acción Nacionalista Vasca y prohibidas igualmente por el Estado Español. Del mismo modo, los firmantes destacan que la Policía Española, junto a la Guardia Civil y la Archanza, han in investigado a más de 11.000 ciudadanos, con el objetivo de justificar esta adhesión jurídica. Señalan, al mismo tiempo, que la Policía ha remitido a los juzgados información sobre los perfiles ideológicos de todos estos ciudadanos vascos. La resolución va más allá y resalta que la ley de partidos se ha utilizado o usado erróneamente para vetar todas esas listas. En ese sentido, se afirma que esta norma está considerada un paso más en la criminalización de ideas por asociaciones de derechos humanos y jurídicas europeas. Por ello, los eurodiputados consideran que la anulación de listas crea serias dificultades a una solución democrática del conflicto en Euskal Herria y que el veto es un serio ataque contra los más fundamentales derechos civiles y políticos en Europa. Del mismo modo, los firmantes de la declaración piden al gobierno español el cese de estas medidas y que promueva el respeto de los derechos civiles y políticos. En su opinión, en Euskal Herria, es necesaria una solución política pacífica al conflicto, sin ningún tipo de violencia, y para ello animan a todos los actores internacionales a impulsar esa solución política, que a su juicio debe de estar basada en el respeto de todos los derechos, tanto individuales como colectivos. Sí, los firmantes son Jenson de Suecia, Helmut Markov de Alemania, Eva Britsch-Benson de Suecia, Taktana Zadanoca, de Letonia. De Letonia, Cataluña. Raúl, Remo, pero hay gente que capaz que los conoce. Raúl Romeva, de Cataluña. Bernard Joan, de Cataluña. Barure de Brum, de Irlanda. Marilu McDonald, de Irlanda. Jiri Mastalka, de República Checa. Eric Meijer, de Holanda. Vladimir Remek, de República Checa. Esco Sepanen, de Finlandia. Miguel Portas, de Portugal. André Brié, de Alemania. Vera de República Checa, Feleknas Uka de Alemania y Gabriel Zimmer de Alemania. Yo no conozco a ninguno. Yo tampoco, la, ¿ah? pero por ahí hay gente que sí que... Me es... manté con la ignorancia, che, Bien, dale. Y dentro de Ucalería es grosero y nada causal ¿Sí? la existencia de un boicot electoral contra ANB por ¿Sí? parte de los medios que se salda con dos candidatos detenidos. Nada no es, casual Claro, no causal, causal sí. Bien, es grosero y nada casual sí. A pesar de los impedimentos Con los que se encuentran ANB para desarrollar su Campaña electoral Cuyo mejor exponente Fue la detención de dos de sus candidatos Por pedir explicaciones Sobre su exclusión En un debate electoral de EITB La histórica formación Ha incidido En la validez sin distinguir distingo alguno de todas sus papeletas para el domingo por otra parte la izquierda Bersale hace un llamamiento a dotar de apoyo popular al proceso del 27 de mayo tras un veto electoral que deja el proceso en una situación muy delicada la izquierda Bersale no tira la toalla e hizo ayer un llamamiento muy intenso a votar a Acción Nacionalista Vasca en los comicios del domingo El texto leído por Marije Fullaondo y hernaldo Tegui indica que la oportunidad colectiva de poner el proceso democrático en marcha se convertirá ese día en un desafío personal y sitúa el voto como un sí a ese proceso y un no a todos los aprovechateguis. Recordando un poco, se observa que el voto nulo de hace cuatro años fue la llave de arranque del proceso, los más de 160. 165.000 votos, la mayor parte de ellos anulados, que logró la izquierda a hace cuatro años en las primeras elecciones tras su ilegalización. Resultaron ser el motor de arranque de un proceso hoy renque, renqueante. Para Batasuna supusieron una inyección de ánimo y confianza para emprender el inicio del cambio hacia Anoeta. El PSOE, todavía en la oposición, empezó a ver que la izquierda abertzale tenía una base sólida y difícilmente reductible. ANV tiene, por tanto, el reto de responder como lo hizo AV en el 2003, con el sueldo puesto en las cifras de 2004, si se acercara a las costa a las cotas de EHAK, e es el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Ahí va sería, sin duda, un gran resultado. Entonces, nos encontramos con un final de campaña eh, marcado por la denuncia de la ilegalización. Miles de ciudadanos vascos, coincidiendo con la última jornada de la campaña electoral, salieron a la calle con el fin de exigir un proceso democrático y unos comicios libres. Concentraciones, ocupaciones y manifestaciones se sucedieron por toda la geografía de Euskal Herria. En Donostia, el secretario general del LAB, Rafa Díez, valoró que el respeto a la voluntad ciudadana es la única garantía para un proceso democrático que solucione el conflicto. Sí. Y en lo que respecta a la comunidad foral de Navarra, recordemos que allí las elecciones son además al Parlamento, y allí en un abarratado frontón labrit, Acción Nacionalista Vasca criticó a quienes solo piensan en poltronas. Numerosas personas no pudieron encontrar asiento en el, front, en el frontón de labrit de Iruñea, que estuvo completamente aborratado durante el mitin que ofreció Acción Nacionalista Vasca como despedida de campaña. Sus candidatos criticaron de forma especial a quienes solo piensan en poltronas. Y, y bueno, Vito, para que veas un poco el perfil que le dan los partidos a estas elecciones, por un lado, López, Pachí López, pide el voto al Partido Socialista de Euskadi para que nadie se lleve el dinero a casa. El Partido Socialista de Euskadi apuró las últimas horas de campaña eh, con un acto en endonostia en el que intervinieron varios de sus primeros espadas. Allí su secretario general, Pachi López, pidió el voto para su formación con el objetivo de devolver la ética a la política y que nadie se lleve el dinero a casa. Junto a ello aseguró que demasiados años de gobiernos nacionalistas han hecho que Euskadi ya no sea referente de nada más que de los precios de la vivienda. El PNV, el Partido Nacionalista Vasca, lleva muchos años en sus poltronas también, lo cual propicia el favoritismo y el negociado, y así siguen estando en su salsa. Y ahí está Acción Nacionalista Vasca, con listas ilegalizadas en muchísimos municipios. Uno de ellos es justamente este, el de Donostia, donde hablaba ayer Pachi López, pidiendo el voto para su formación. Pero cuidado, porque el PSOE hace años que está ahí en el Ayuntamiento de Donostiarra, A ver si está pasando con esa poltrona lo mismo que pasa con las del PNV. Bien, el perfil de la campaña... Todo puede ser, ¿no? Todo puede ser. Es muy probable, además. No, no te extrañaría. Muchos años en, en ahí arriba, ¿no? Y no es, no es, no es distinto, ¿no? Digamos que antes de, de ser no presidencia se podía llegar a pensar que se diferenciaba del PNV, pero ahora ya entra todito en la misma bolsita. El perfil <risa> de, de la campaña de estos partidos, ya hemos visto que es intentar... Sacar votos, como sea, a cualquier precio, incluso a costa de lo que algún yosuyón que anda por ahí <risa> llama garrapatas. Pero algo no está encajando en todo esto, porque ya vemos que antiguos militantes del PNV piden que no se vaya a votar a este PNV de Yosuyón y O sea, los viejos militantes, ¿no? del Partido Nacionalista Vasco, pero que sospechoso todo. No, es que es obvio, si sí. si sí. sí. sí está dispuesto a pactar con el con el PP, o sea, abiertamente lo dijo claro. durante la campaña. Pero qué tipo de campaña y qué perfil de propuesta tiene Acción Nacionalista Vasca, esa opción boicoteada por los medios, además ilegalizada por el Estado en muchísimos municipios y acá en el, en, el, en Donosti eh, es una Opción que fue ilegalizada también. Yo dije, bueno, a ver, vamos a ver qué tipo de, de campaña es lo que lo que propone Acción Nacionalista Vasca. El Gara del Viernes decía que a EAE y ANB no ofrece al pueblo un programa, sino que es un programa del pueblo. Candidatos de... E, a e y e, nb han reiterado el compromiso adoptado con la ciudadanía vasca al asegurar que su programa es un programa del pueblo por lo que han afirmado que el voto a su favor es el único que servirá para dar para dar un vuelco a la actual situación bien pero esto me movió un poco no porque Quise interesarme a ver qué es lo que proponen a nivel de ayuntamientos, entonces, para que sean tan este boicoteados, tan uh -huh. perseguidos, tan ilegalizados, y conseguí una propuesta de, de ANV, que es EAE, que es lo mismo, eh, UNES en euskera, Acción Nacionalista Vasca, uh -huh. Eusko Abertzalequinsa, en euskera, Entonces fui a ver, a ver qué proponen, por ejemplo, para el ayuntamiento de Donosti, que era donde hablaba Pachi López eso, ya que ANV ha sido boicoteada por los medios de allá, vamos a darle un pequeño espacio A ver, a acá, contame, Gloria, que propones. Y, por ejemplo, en el ámbito de la cultura ¿no? y de las fiestas proponen, a ver, mira vos qué grave, debemos democratizar la cultura de forma que se impulse la participación y creación ciudadana. Crear un consejo asesor para la elaboración de los programas y llevar adelante fiestas como los carnavales, Semana Grande, es necesario que las diferentes asociaciones que trabajan en torno a estos temas dispongan de esta herramienta para poder canalizar su propuesta. Nuestra propuesta, dicen, será crear instrumentos para la actividad cultural popular, actividades plurales, descentralizadas y cimentadas en la iniciativa popular, protección del patrimonio cultural, impulsar y facilitar la participación ciudadana en la programación y gestión de actividades culturales, intercambio cultural con otros pueblos, entre grandes proyectos de infraestructura cultural proponen, antes de la toma de cualquier decisión, dicen que es necesaria la creación de un taller especial en donde tomarán parte los representantes de los partidos políticos, los técnicos municipales, los representantes de los trabajadores y sectores sociales. Y además proye eh, proponen proyectos puntuales como para el Museo San Telmo, la Tabacalera y demás. O sea, en conclusión, ¿qué te parece...? <risa> y o sea unos partidos los legales para el Estado Español y su demos de monosque española hacen hincapié y priorizan el dinero y los negocios sí, ¿no? y los otros que los boicoteados e ilegalizados por el Estado Español y los súbitos de la corona pero dignificados por el pueblo pues priorizan el respeto de los derechos de todos los ciudadanos, de toda Euskal Herria y la participación de la ciudadanía. Y claro, seguro que ese es su mayor delito. Y por eso es que son tan peligrosos, ¿no? <ríe> sí, sí. Bueno, pasando ahora a la Euskal Herria Norte, o sea, Lapurdi, Suberoa y Nafarroa Verá y de cara a, la, a las próximas elecciones legislativas en el Estado francés. La campaña empieza a notarse en las calles de Ipar y par Euskalorría, seguramente porque acaban de salir de una campaña. Pero lo cierto es que en Lapurdi, Suberoa y Nafarroa Verá está costando arrancarla de las legislativas. Sin embargo, poco a poco, los autores, reuni reuniones públicas y sobre todo la presencia en la calle se hace evidente. Bien, bueno, esto acá concluimos con el análisis de la situación política actual de Euskal Herria, pero vamos a hablar de la situación de los presos políticos Pasamos vascos, al tema del día que hoy. tiene que ver también con, ¿no?, porque la búsqueda de un compromiso en la calle mientras todo sigue igual en prisión, es lo que a lo que se ha dedicado Echerat, de que es la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos. Las dos últimas semanas han... Supuesto para Echerat un ir y venir a mitines, con comparecencias electorales y sedes de partidos para entregar a sus candidatos el decálogo en el que se recogen los derechos que reclama para los presos, con un objetivo, recabar el mayor número de adhesiones al manifiesto y conseguir que los futuros electos se comprometan en el cumplimiento de esos derechos. Mientras tanto, también en mayo, la situación de sus allegados se ha mantenido inalterable. El colectivo de familiares y amigos de los represalados políticos vascos se ha dedicado en esta campaña a interpelar a los candidatos y formaciones que se presentan en los comicios de este domingo. Lo ha hecho en los cuatro errialdes, en los cuatro territorios, y con una finalidad, recabar su compromiso para poner fin de una vez por todas a la conculcación de derechos que sufren sus allegados presos. En estas dos semanas, Echerat ha acudido a mitines y compareciones electorales y se ha acercado hasta las sedes de los partidos, sin apenas excepción para hacer entrega del decálogo en el que especifica los derechos que a su juicio los prisioneros ven vulnerados en el día a día. Han denunciado que las medidas de excepción que las les aplican los estados españoles y franceses para destruirlos física y psicológicamente siguen en vigor. Los 597 vascos que in integran el colectivo de presos políticos se encuentran dispersados en un total de 82 prisiones de tres estados. En el español hay 443 presos en 50 cárceles, a una distancia media de Euskal Herria de 620 kilómetros. En el francés, 151 en 30, a una media de 805 kilómetros y en Inglaterra tres en dos centros diferentes. Los familiares hacen hincapié en un significativo dato. El 80% de los presos políticos vascos encarcelados en el Estado español se encuentran en primer grado, condenados a vivir en las condiciones más duras, mientras que ni siquiera alcanza el 2% de el resto del conjunto de la población recusa, reclusa clasificada en ese grado. Este mes electoral tampoco se ha liberado de una de las consecuencias que históricamente ha resultado más trágica desde que comenzara a aplicarse la política de dispersión, los accidentes de los allegados de camino a prisión o de vuelta a casa. Ocurrió el día 18, cuando el vehículo en el que viajaban cinco amigos, tres de ellos niños, semana tras semana, recorremos muchísimos kilómetros para compartir unos pocos minutos con nuestros familiares, recuerda el Cherat. Tampoco han faltado la denegación de visitas, los obstáculos para realizarlas y las situaciones humillantes a las que muchas veces se ven sometidos los allegados. Pero el más flagrante ha sido el, el de Coldo Altuna, padre de Aymar, preso en Mox, humillado. Ha sido humillado porque tenía la visita concertada para el día 18 y los funcionarios se negaron a que pasara al locutorio en silla de ruedas. El padre de este preso padece una dolencia medular y carece de movilidad en las extremidades inferiores. Así en la prisión francesa eh, conocen su situación. Aún no pudiendo andar, le obligaron a pasar por dos veces por el detector. Primero arrastras luego en brazos. A pesar de tener que aguantar todo aquello, quisieron que hiciera la visita tras un cristal. Ante ello, los familiares de Aymar y de otros dos presos se negaron a la visita y reclamaron la presencia del director de la prisión. Tras una fuerte discusión, apareció el responsable de los carceleros y finalmente pudo llevarse a cabo la visita con normalidad. Relató esto el colectivo de familiares. Y dice que incide en el hecho de que el padre de Altuna partió desde de, de Eucalaría con la enfermedad que tiene, ¿no? uh -huh. el día 16 y no regresó hasta el día 20 haciendo todo el viaje en una, en una autocaravana, será una van este y acostado ¿no? además de los problemas para expresarse en euskera y vivir como vascos eh, eh, y que les ha tocado sufrir este mes en, prisiones, en varias prisiones Ezerat censura la situación a la que se ven abocados los prisioneros enfermos algunos han visto denegada la aplicación del artículo 92 y otros no cuentan con la atención médica adecuada Por si todo esto fuera poco, Echera remarca que 150 presos que han cumplido las tres cuartas partes siguen encarcelados y que 14 que han completado la condena en su totalidad siguen secuestrados. Después de que les hayan aplicado la sentencia eh, 197-2006 del Del Tribunal, del Tribunal Supremo otros seis correrán la misma suerte en el momento en que lleguen al final de la pena impuesta la amnistía reúne el sentido de una resolución verdadera e integral del día 21 al 23 se ha celebrado en las facultades y escuelas universitarias de Vizcaya la semana pro amnistía organizada por Pre eh, Presoen Aldeco Talleac Pat Mediante esta iniciativa se pretendía denunciar que el conflicto político sigue vigente en su crudeza, justamente en un momento en el que llegan las elecciones forales y municipales. Sí, para finalizar, uno de los integrantes de los grupos organizadores manifestó que Euskal Herria no puede aceptar que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco sigan diciendo no a los mínimos democráticos necesarios para resolver el conflicto. Recalcó que la amnistía reúne el sentido de una solución verdadera e integral. Bueno, así están las cosas, así que mañana, si todo el mundo mías, voscantu Eusko 15, votar Acción Nacionalista Vasca. Tenemos un mensaje de Héctor que pregunta, a ver Glorita, vos que sabes información, si hay algún lugar que enseñen el idioma vasco. Sí, el idioma vasco es la euskera, la lengua más antigua de Europa. Eh, en los centros vascos de acá de Montevideo, eh, tengo la dirección de Euskal Herria, que es el que está acá en el centro, San José 1168, el teléfono es 908-7977. Ahí se dirigen y ahí le pueden dar información. Después hay otro centro vasco, ahí se goa, que está en la calle Isabela, pero no, no recuerdo el teléfono, bueno, ni la dirección sí. bien tampoco. Y bueno, ahora nos vamos con un tema musical. de que... Vamos, Gloria. Sí. Eh, de... Se llama Un Pueblo, es de Reincidentes, que es un grupo andaluz eh y que lo hace en conjunto con Fermín Muru, a Nuestro amigo Fermín, sí, que estuvo el, el el programa pasado estuvo con los cuatro pesos de propina, este, este esta vuelta está Fermín nuevamente con Renzo le da ir inseguridad sí. y se busca gente para cantar. <risa> no, por... Bueno, ya le doy un pueblo, un pueblo que quiere vivir en paz y que busca la libertad, así que escuchen bien atentamente la la la letra de la canción que está en castellano y en euskera y está muy bueno. Nos bueno. despedimos así hasta el próximo sábado de 12.30 13 horas con otro hora en Euskal Herria Bueno, nos vamos en la marcha del 29 por Fernando, para que le vienen a Fernando estaremos todos ahí Bien, y mañana Voskatu Voskatu Escoa Versale 15 Votar Acción Nacionalista Vasca mañana Bueno, a votar Urteazko zain Oñazze urteak Horzauden tokian Ezaztuden bora batoa La bakarrik bentsaera hori Geldituko da Nada que es perfecto sigue igual Solo queda una puesta por la paz De que la busco siempre Y seguro encontrará, todo es distinto, ya no hay verdad, solo se mantiene en pie la libertad De ser uno mismo, de ser todos igual Saber sentir, saber luchar, con toda la fuerza de esas mentes y el corazón Hay que vivir sin olvidar Toa esa gente que maldice, que no sabe lo que dice